Susana,、eh, buen día Ana y Américo, te saludamos desde Radio Encuentro, ¿cómo estás? Buen día Américo y buen día Ana, y bueno, a toda la audiencia de Radio Encuentro. La verdad que son pocas, este, medios de comunicación que se ocupan de esta temática en realidad.、Uh -huh. este, he hecho un zapping por todas las radios esta mañana, y la única que planteaba esta problemática, hasta ahora, es Radio Encuentro, como siempre la comunitaria y con esta, con estos, con esta, Luchas que llevamos los organismos de derechos humanos.、Uh -huh. La verdad que yo nunca hablo en forma de autorreferencial, digamos,、uh -huh. pero esto de Simón Julián, la verdad que me pegó mucho y, sobre todo, porque hace unos cuantos años, hoy mi hijo cumple 36 y creo que tenía、eh, 20, cuando estábamos en una pizzería en Buenos Aires y este, en, la en la mesa estaba enfrente estaba Simón Julián comiendo tranquilamente. Eso fue antes de la audiencia de vida y el punto final.、Mm. Y bueno,、eh, yo me tuve que levantar disimulando para que mi hijo no se sintiera peor, porque el torturador de su madre y el violador estaba ahí presente. Así que bueno, seguimos la lucha y logramos que estuviera、eh, con la prisión efectiva común en Marcos Paz. Y esto es, este, yo siento que nos secuestraron en el 76 el Estado terrorista y hoy nos vuelve a secuestrar el Estado macrista, ¿no? Porque no es lo mismo tener a los represores juzgados libremente en democracia con sus abogados, con todo, y con un fallo unánime del tribunal donde este, los ponía a todos presos en cárcel común.、Mm -hmm. Entonces hoy esa libertad de que puedan estar, porque la domiciliaria es una mentira, vos viste cómo sale chocolás, y además es una, la verdad que es una cachetada a nosotros i n s t a l a r n o s otra vez el miedo. Nosotros vamos a seguir declarando. Ahora, justamente, voy a Buenos Aires para remontar el caso de Lorenzetti. ¿Se acuerdan?、Sí. El represor, el genocida, que era funcionario en la Secretaría de Medios. Vos la seguiste en la Secretaría de Seguridad. Vos la seguiste mucho,、sí. Américo, esta nota. Le, le preguntaste al gobernador, incluso en la c a s o n a No sé si te acordará. Yo me acuerdo. Sí, me u e o me acuerdo. Identificada con ¿Te la pregunta. Y le respondió e l gobernador r o s a i s diciendo que no、sí. estaba trabajando. Eh, mintió y bueno, este, uno de los represores que también se llama Lorenzati, t pero con una T, no, dijo en el juicio: y es la primera vez que dice, ustedes se equivocan, e l que buscan es con las dos T. Este, bueno, me saludan en la calle, perdón. También, este,、eh, es la primera vez que un represor acusa a otro diciendo que es el de las dos T.、Uh -huh. Así que b a s á n d o n en ese testimonio empezamos de nuevo. Este, pero bueno, la verdad que. Antes nos protegía un Estado, ahora no nos protege el Estado.、Uh -huh. y, y esa es la sensación、eh, difícil que tenemos que pasar, pero bueno, la vamos a pasar.、Uh -huh. este, la vamos, vamos a seguir peleándola. Pero es un golpe. La verdad que es un golpe para la democracia, para los organismos, para todo el pueblo en, en realidad. Porque lo que nosotros perseguimos más allá de la justicia es que esto no vuelva a pasar. Y con estos tipos libres este, en las domiciliarias, ya viste lo que hizo Chicola estando en la cárcel con. Julio López, ¿viste?、Sí. Entonces,、eh, imagínate, en, en, en, en un domicilio y sin las custodias que tienen que tener y, y además tienen que estar en la cárcel. Videla se murió en la cárcel, Menéndez también. Entonces, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa con estos? Y el pedido del gobierno, porque lo que más te cachetea es que, que si bien la intendencia, no sé cómo se llama, de penitenciaría pidió por la superpoblación, que es una minoría, porque es el 1%. De la población, los de la humanidad,、sí. este, <ríe> ni los mismos jueces, después de la movilización del 2x1, que hizo todo este pueblo, se animan a decir: Este queda en libertad, este no, dice.、Eh, vamos a tener que este 24 de marzo, vamos a tener que llenar más las calles de lo que las llenamos. Pero la verdad, en lo personal, es un golpe duro, muy duro. Y sobre todo por tu familia, por tus hijos, tus sobrinos, nietos, tus sobrinos, por todo el pueblo. Yo, esta vez hago una cosa que no sé por qué, hago autorreferencial, pero la verdad que me golpeó mucho ayer. La verdad que me golpeó mucho, como Susana, a todos nosotros, sí, supongo.、Eh, sí, claro. Me toca ahora dar la noticia de que、sí. murió, murió Reinaldo Viñone, que, quien、sí. fue el último dictador de la Junta、sí. Militar que、sí. gobernó el país entre el 82 y en el 83. Sí, ¿y murió en la cárcel o no estaba? No me acuerdo, ¿viste? son tantos casos que no sé. A los 90 años, mucho.、Sí. Eh, no sé si preso o estaba. Había zafado de alguna condena, porque esto encima zafan de algunas condenas, ¿no? Sí, sí, claro. En el caso de、eh, Julián Simón,、eh, Susana, a vos te tocó declarar, por supuesto. Sí.、Eh, y me imagino lo que significó todo ese momento, ¿no? De, de tener que sentarte ahí、eh, a c o n t a r lo, lo vivido. Y ahora esta noticia es como. Un retroceso、claro. claramente a todo lo que tuvieron que vivir. Claro que es un retroceso, pero desde un Estado.、Uh -huh. eh, ese es, eh, eso es lo que más duele, ¿no? Claro que sí. Eso es, porque están pidiendo. Pero esto, si vos vas encadenando todas las informaciones, por supuesto en determinada prensa, pero c e c i l i apando con la asociación que tienen de. Ellos se llaman presos políticos, ¿no? Este, ha, visto, ha ido a ver a Garabano, ha visto al vergonzoso ministro, al secretario de Derechos Humanos, Abruj, p、sí. e s vergonzoso este, la actuación ya de, de Abruj, que no tendría que estar ni un minuto más en el gobierno, como tantos otros, ¿no? por los p a r a o r m a p a r e r s por, por todos todo lo, los intereses que están mezclados en el gobierno, que son empresarios. Este, y bueno, Abruj tendría que, que retirarse. Y el mismo ministro Garabano pide. Este, otro, otro ministro s decir, son ministros de un Estado, ¿viste? de un、mm. gobierno, no pueden dejar de mirar lo que pasa, porque nosotros hemos dado una batalla cultural muy fuerte y、sí. creo que ha aprendido este, esa batalla cultural. Hoy los medios hegemónicos empresariales, este, si bien hay todo como una una cortina para tapar todo lo que está pasando, pero vamos a ver el 24 de marzo, como vamos a ver mañana, ¿no? La, movida, la movilización de mujeres, este, la movilización del 24 va a ser muy importante. La movida que se está dando con、eh, la ley del de de aborto y todos estos movimientos, eso es cultural, ya no lo van a poder sacar.、Uh -huh. Pero tenemos que seguir insistiendo por esta cortina que existe de protección al gobierno de Macri, ¿no? Bueno, Susana,、eh, muchas gracias. Gracias.、Eh, queríamos tener tu testimonio porque bueno, lo expresaste por las redes sociales, por、sí. eh, tu Facebook. Y bueno, sabemos lo que no, intentamos imaginarnos lo difícil que debe ser.、Eh, y bueno, y por eso te abrazamos desde acá, desde Radio Encuentro. Bueno, les agradezco mucho porque la verdad que hoy tenemos que abrazarnos todos y todas. Este, y bueno, mañana nos encontraremos en la marcha,、eh, seguramente.